Nada más ...en Uruguay, quería estar acá, no puede estar acá, pero va a venir a jugar por Atenas de Córdoba. Rayo que está en la Liga Uruguaya y este, va a venir a jugar acá. Es decir, mañana no juega Racio Atenas. No juega Rayo Atenas. Porque estaba con el contrato en Defensor Sporting. Exactamente. Jugó Liga Sudamericana inclusive. Buena victoria de Boca sobre Quilmes, 70-67 el día sábado. París non diría un cordobés de Gimnasia de Comodoro... Argentino eh, de Junín, eh, perdón, de a San Martín de Corriente a Quimza, con una estupenda actuación de Leo Mainoldi, y la de gimnasia de Comodoro frente a Argentino de Junín con un porcentaje en triples realmente muy pero muy lindo. Pero nosotros vamos a ir a Córdoba directamente y vamos a hablar con un santafesino. Eh hombre, fajores los dos. Sí, sí, hombre de instituto, hombre de instituto de instituto de Córdoba, que este tuvo una buena actuación el sábado por la noche donde el Instituto le gana el Clásico Atenas 80-72. Diego Siorciari, ¿cómo te va? Santiago Ortega y Fabián Pérez te saludan. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Dieguito? Bien, bien, contento. La verdad que ya todos saben lo que significa para los clubes ganar un, un Clásico y para nosotros también, así que disfrutando el momento. Sí, y una, un arranque de, de Instituto realmente realmente bueno, ¿no? Independientemente este, de que tuvieron ahí un, un partido perdido y y que por ahí todavía están encontrando el equipo, realmente eh, eh, esto, eh, a ver, eh, tienen un, un récord de 6-4-2, pero digo, esto este, hace ilusionar a la gente del instituto porque están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Sí, la verdad que me encontré con un club muy serio que, como vos bien decías, está haciendo las cosas bien, está queriendo hacer las cosas bien, eh, la verdad que no nos falta nada, y estamos solamente pensando en jugar al básquet, en ganar partido, y eso en esta liga de hoy no es poco, Y bueno, este arranque que la verdad que sí, que nos ilusiona, eh, perdimos contra el Chavo, que lo enganchamos en un momento muy eh, con, con todo lo que significa debutar en la liga y la verdad que nos, nos complicaron muchísimo, pero después tuvimos la suerte de ganar en Concordia, que es una cancha muy difícil y regalamos acá en casa contra Concordia mismo, que es un equipo que le da dolor de cabeza a todos, sí, claro. pero bueno, haber ganado el clásico eh, demuestra que, que queremos, demostró el compromiso y sobre todo en un partido tan cerrado y con lo que significa, ¿no? Eh, jugarlo, así que la verdad que, que muy contento y seguir construyendo a, eh, a partir de ganar siempre es mucho más fácil. Bueno, y ahora se viene un lindo partido para saber de un modo dónde están parados, ¿no? Porque se viene San Martín que viene de darle un baile a Kimsa. Sí, la verdad que... Tu ex equipo, tu ex equipo. Sí, sí, la verdad que bueno San Martín se, se armó muy bien, es un equipo que... Que, que quiere ganar y que lo demuestra año a año con, su, con sus contrataciones. Y nosotros tenemos que demostrarle que en casa, si queremos ser un equipo importante, no podemos rebalar más. Así que va a ser un, un lindo choque con una mezcla de emociones y la verdad que tengo mucha confianza de que se quede con una victoria nuestra. ¿no? Estamos hablando con Diego Giorgiari, el base de, de Instituto de Córdoba. Eh, me decías que te encontraste con una dirigencia seria, con un club que está organizado. Contanos un poquito, ¿qué viste, qué te gustó de Instituto? Eh, ¿Han hecho lo que se ve? Yo te digo lo que se ve porque uno no está en el día a día, han hecho una remodelación en el estadio que quedó muy linda, Este el aire acondicionado, eh, lo que nos cuentan de Instituto, que es un club que está muy ordenado, que la dirigencia está muy pendiente de lo que le pasa a los jugadores, pero contanos vos qué viste y qué son las cosas que te gustan y te llamaron la atención. Bueno lo que vos decís, o sea, todo lo que dicen es verdad, la infraestructura eh, está apostando mucho en eso, no nos falta nada en cuanto al usuario, la cancha, los viajes, el cuerpo médico, todas cosas que por ahí se dan por alto o se dan por hecho de que, de que tienen que ser, y tienen que estar bien y no sabemos todo que en la liga no pasa, eh, y la verdad que eso acá eh, Es, es impecable y, y eso se disfruta mucho y siempre que tenemos un problema la dirigencia está muy cercana para solu para solucionárselo y eso te hace te hace solamente pensar en, en jugar al básquet en ganar y no estar pensando que no que no tenés kinesiólogo, que no voy a estar bien o que la comida no es buena o un montón de cositas que, que te van a ir gastando en una liga muy larga y acá la verdad que se puede trabajar bien y pensar solamente en ganar, que, que no es poco, ¿no? ¿Te instalaste con tu familia en Córdoba, Diego, ya? No, no, yo estoy solo porque, bueno, tengo mis niños en la escuela, y bueno, esa fue uno de los cuales, de los puntos antes de mi decisión, de abandonar corriente estar un poco más cerca de, de mi hijo, y de mi familia, por el tema de que de que ya lo tenemos en la escuela. Claro, y, no los queremos ver mucho más. sí y no, los quiero mover, porque ya sabemos que el calendario no coincide con lo de ellos, y sacarlo en agosto para volver a... En, sacarlo en diciembre, volverlo a meter en marzo, o sea, es un trastorno para ellos. Sí, sí, sí. Y bueno, estamos bueno. tratando de, de llevarlo de esa, de esa manera para que ellos estén en, en su ciudad donde van a vivir el, toda su vida, ¿no? Claro, y, y, y te vas acostumbrando porque vos muy, desde muy jovencito estás siempre con familia. Sí, la verdad que ya el año que viene cumplo 20 años ya de que estoy dando vuelta y no, no es poco, pero bueno, es un sacrificio que estamos haciendo con mi mujer para, para que esto sea de la mejor manera y siempre que se gana se disfruta más, es, es un trabajo lindo que nos gusta todo pero no deja de ser un trabajo y que mi familia esté bien es fundamental para mí. Yo ¿Seguro? estoy bien, le puedo dedicar mucho más tiempo a, mí, a mi cuerpo estando estando solo, obviamente, y siempre me escapo, como ayer, que fue el día de la madre, voy lo veo, vienen ellos, es, es una dinámica que vengo haciendo los últimos dos o tres años que, que la verdad me hace sentir mucho mejor. Claro, y bueno, y, y volviendo al y metiéndonos en el instituto y en el equipo, Eh, a ver, jugás con John DeGroat con Sam Clancy y con Green Este, sí. más los nacionales que no, que, que, que son buenos jugadores ¿se hace muy difícil cuando cuando hay tanto poder de gol y tantas alternativas u opciones o es mucho más fácil y, y podés elegir mucho sí. mejor? Sí, depende del partido ¿no? pero sí, no, no, no es fácil jugar contra el americano más allá de que Sam eh, es más marrón Eh, digamos, no es un jugador que, que quiere mucho la pelota entonces sí. simplifica el juego de los demás, ¿no? Tanto Rod como John son anotadores compulsivos y hay que tenerlos contentos para que después también hagan el trabajo defensivo y táctico que, que el entrenador requiere, ¿no? Eh, yo estoy acostumbrado a eso estoy acostumbrado a, o es lo que me gusta hacer, jugar jugadores que tengan un potencial en la mano y Y la verdad que no es no es lo más fácil, pero es lindo, tiene su momento, como el partido pasado, que, que como lo planteamos con con defender duro y correr, fue un instituto muy vertical y ese es nuestro pecho, es eh, ser ser defensivamente muy bueno y muy compacto para poder correr y ahí volver a un equipo muy muy peligroso. no y Después cuesta mucho el tema de mantener esa intensidad en defensa porque los jugadores que atacan que obtienen un volumen muy alto la pelota en ataque, se cansan y en, en ataque pecan, ahí es donde tenemos que estar los nacionales para protegerlos y para lograr que, que seamos un bloque en cuanto a entender que ellos son los que atacan y los otros los que lo cubrimos atrás, ¿No? ¿Cómo viviste el clásico jugado en el Orfeo, digo, con todo lo que representa y además teniendo en cuenta que los dos equipos cordobeses que aspiran a cosas importantes esta temporada? La verdad que hacía mucho que no había un... Una, un espectáculo así en Argentina, un estadio muy, muy grande, con mucha gente, con un marco y con gente disfrutándolo, ¿no? que fueron a ver el partido porque tienen que ir sino viviéndolo, pillando, y disfrutando y, eh, y la familia, sobre todo en, la, en una cancha de básquet, creo que a eso es a lo que hay que aportar. ¿no? Nosotros los jugadores eh, no vivimos el clásico como lo vive por ahí un hincha de Instituto, un hincha de Atenas, pero sí, no es un partido más y sabemos que, que la gente lo disfruta y que nosotros estamos más expuestos, entonces es como que la grenadina se dispara, y, y bueno, se notó porque, qué sé yo, terminó el partido, disfrutamos con la gente, nos fuimos al vestuario y de golpe quisimos volver a disfrutarlo con la gente, y eso en un, en un inicio de liga es muy difícil de, de sentir, ¿no? Normalmente lo haces cuando vas por salir campeón, o cuando pasas de ronda en Playoffs, y no, no van a volver a disfrutarlo con la gente porque son momentos que se viven pocos y hay que disfrutarlo, ¿no? Así que la verdad que me pareció eh, espectacular la idea y que se haya disfrutado, más allá del resultado, que estaba vez nos tocó a nosotros, pero podría haber caído para la Tena y el jugador lo, lo disfruta, ¿no? La verdad que lo disfruté bastante. Diego, ¿y, ¿y para qué están en, en la liga? A ver, uno mira al equipo y dice, este es un buen equipo, es un equipo con con buenos nacionales, con, con buena estructura, con, con un buen cuerpo técnico, con buenos extranjeros, porque tienen tres extranjeros que, que conocen la liga, un extranjero que es un jugador tremendamente de equipo, como San Clancy, un extranjero como John DeGrow que eh, suele ser un poco díscolo, pero que también tiene ganas de demostrar que, este, bueno, vos ya lo tuviste de compañero, este, tiene ganas de demostrar que lo de San Martín quedó atrás, y un tipo por ahí diferente a los dos, los dos que estábamos hablando, pero con mucho poder de gol y con un talento para ir al largo que es tremendo como, como grindigo me parece que están como, como bien balanceados, ¿no? Y, y, y vos, ¿para qué crees que puede estar Instituto? Bueno, la verdad es que ahora mismo estamos construyendo un equipo para, para darle pelea a todos. ¿no? Eh, es muy larga la liga, hay que disfrutar de, la, de las rachas o aprovechar las rachas positivas. Y tenemos un equipo como bien decir, muy compacto, con gente con mucha experiencia, con tres americanos que, que saben de qué se trata la Liga Argentina, que a veces que, que no es fácil si no la conoces. Claro. Es una liga muy muy larga y la verdad que lo que me sorprende y lo que me agrada es el compromiso de de, eso, de los tres americanos, que siempre los nombramos porque cuando ganás, ganás gracias a ellos y muchas veces cuando perdés no es culpa de ellos, pero es porque vos no le da el funcionamiento que, que le tenés que dar a ellos que que llevan el peso del equipo, entre comillas, ¿no? Claro, claro. Y el compromiso que se está demostrando, y que están mostrando ellos, yo creo que viene también de la mano de la experiencia que tienen. Eh, está muy bueno y nos hace mucho más peligroso, ¿no? Porque no es que si, si perdemos vamos a decir, ah, no, porque Gris la... no, no, tenemos que saber que Green la va a tirar y que John la va, la va a tirar y en eso tenemos que construir nuestra base. Si eso lo logramos... Eh, ampliar en la, a lo largo de la temporada y entenderlo y potenciarlo, creo que somos un equipo que le vamos a dar mucho dolor de cabeza a cualquier equipo, también tenemos que ser claros y entender de que tenemos que gozar de buena salud, porque todos los equipos tenemos pues, ocho jugadores, nueve, si tenemos un sub-23 que, que tienen minutos, pero estamos hablando de una liga de 65, 70 partidos en verano, con viaje entonces llega un momento que, que la salud se, se vuelve un factor muy muy importante y, y la verdad que si, si vos estás muy buenos saludos como te digo tengo confianza en que este equipo eh, puede pelear contra cualquiera y no queda otra que, que confiar y seguir trabajando para llegar a ese momento de la liga eh, con las pilas y con la energía necesaria para, sí. para tratar de ganar ¿no? ¿te anotás como candidato o lo anotás en el instituto como candidato en la norte? Sí, obviamente que sí, si no, no, no estaría acá. La, eh, siempre uno tiene ilusión y pelea y entrena cada día para para ser candidato y para jugar una final del norte. Sería sería un objetivo muy grande. Nosotros nos armamos con el objetivo de entrar en pleno y, y queremos y peleamos cada día por ser un equipo importante cuando llegue el momento decisivo de la liga. Este, este norte está muy, muy peligroso, no hay partido fácil y se está demostrando fecha tras fecha que hay sorpresas, ¿no? Así que cada partido tenemos un desafío y tenemos que demostrar que, que vamos a estar a la altura y el compromiso que hoy por hoy demuestra el equipo te hace ser optimista de cara al futuro. Te saco un minutito nada más de la Liga y te pregunto cómo estás viendo la actualidad del básquet de argentino en Europa, sobre todo lo que está haciendo Campazzo en una Liga que vos conocés como la Liga Endesa, ahora ACB, bueno, ahora Liga Endesa, antes ACB, que en España no es fácil ser el base titular de un equipo y más trascender como lo está haciendo Facu, ¿no? Sí, la verdad que ayer, más allá el día de la madre, lo, lo vi. Lo vi porque es lo que, lo que están generando Facu, o Lapro, o Arino, los chicos jóvenes que están dándole eh, el cambio a la generación dorada y te dan ganas de verlo y lo vi con mi hijo, con mi hermano ahí, la verdad es que demuestra un poder y, y que cada vez que toca la pelota va a hacer algo y, y significa algo para su equipo y cambia el, el panorama. no eh, La verdad que disfrutando mucho, lo vi muy bien, eh, a Adelía, a Marco, lo vi muy bien también, es obvio que el entorno de buenos jugadores te potencia un poco y te ayuda mucho más. Y a Paco creo que no tiene techo yo creo que hoy por hoy no quiero pecar de Brasil, pero la liga Sebella se le está quedando un poco un poco chica, o sea, hacer 17 puntos, de 14 asistencias al Real Madrid. Con una o dos pérdidas nada más Y ¿no? peleando en la cancha en la caja mágica Que es una, un equipo que está armado Para salir campeón de la Liga No lo hace cualquiera Así que lo veo muy bien Y lo disfruto sobre todo Así que muy contento Y espero que llegue lo más rápido A la NBA que es lo que todos queremos Dieguito bueno, eh, felicitaciones por, por la victoria Felicitaciones por este presente de, de instituto Y bueno, a seguir laburando Seguir progresando y, y nos estaremos viendo, Dios mediante Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo muy grande y, y seguramente nos veremos más adelante. Dale, saludo a la familia. ¿eh? Muchas gracias, igualmente, Fernando. Ahí está, Diego Siorciari, ¿eh? que uno conoció muy pequeño, muy joven, cuando vino aquella camada de ferro. Este... te formó parte de una apertura de uno contra uno, ni más ni menos. Exactamente, de la primera apertura, él y Lucas Gornati.